Decía el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, somos optimistas respecto del lunes y se estaba refiriendo ni más ni menos que a la apertura del ciclo lectivo. Y hacía un reclamo, un pedido a los docentes, pero vamos a hablar con un sector que tiene virtualmente acordada una solución en esta controversia que anualmente se llama paritarias. Estamos en comunicación con Silvia Almazán, secretaria de Cultura. De Suteba, el gremio que representa a los docentes en la provincia de Buenos Aires, donde se habría arribado en principio a un acuerdo que eh, escalonadamente llevaría al salario en un, a un incremento del 24% más o menos. Silvia Almazanzo y Oscar Martínez Borain, gracias por atendernos. Eh, buenos días Oscar, buenos días a toda la audiencia. Es, no sé si usted me estaba escuchando. Eh, ¿Es así? ¿Ustedes han alcanzado en principio, sin perjuicio de someterlo a, a consideración de, de los docentes, una propuesta que rondaría a lo largo del año un 24% de incremento salarial? Eh, sí, eh, nosotros hoy la vamos a someter a la consideración de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que vamos a desarrollar asambleas en todos los distritos. Eh, sí, para nosotros es Eh, digamos, lo que la ponemos a consideración, porque el aumento implica algunos de los criterios que nosotros habíamos planteado, por empezar, eh, bueno, el, el, el inicial en el mes de marzo va a ser para el maestro que recién se inicia de 1.800 pesos, y en el mes de julio de 1.900 pesos. Este... Estos eh, aumentos eh, tienen eh, modificaciones, eh, incorpora eh, aumentos digamos de sumas en el básico, en el primer tramo de, de 100 pesos, en el segundo tramo de 90 pesos, y bonificaciones remunerativas uh -huh. ¿no? que respetan fundamentalmente la situación de los profesores. En propuestas anteriores, está bonificaciones se consideraban casi cada 15 módulos, ahora se van a considerar cada 10 módulos. Uh -huh. Esta propuesta fundamentalmente lo que hace, eh, hemos conversado en una oportunidad anterior con usted y nosotros le planteábamos por qué estábamos desestimando la propuesta anterior del gobierno de la provincia de Buenos Aires y hacíamos sí. eje en que no atara la pirámide escalafonaria, uh -huh. que se mantuvieran las diferencias entre un docente que recién se inicia y un docente... ...en la finalización de su carrera... ...o con los cargos directivos... ...y este esta propuesta... ...respeta esas pautas... ...la otra cuestión que para nosotros... ...es muy importante... ...es que todos los montos... de eh, ...permiten que lo perciban... ...todos los docentes jubilados... ...que es fundamental... ...que no haya sumas... Eh, ...negros, o sea, sumas que no... ...que no sean bonificables... Eh, ...digamos que para nosotros... ...en este marco, digamos la propuesta eh, será considerada por todos los docentes de la Provincia de Buenos Aires y significa para nosotros un avance muy importante, porque además va a implicar un incremento del presupuesto educativo que no estaba considerado el destino a un aumento de estas características para los docentes de la Provincia de Buenos Aires, junto con otra cuestión que, ta que también para nosotros es esencial, como eh, la homologación de las asignaciones familiares la uh -huh. abrogación de las asignaciones de provincias uh -huh. con lo establecido por el Gobierno Nacional. O sea que esto eh, creemos que nos va a encaminar, esperaremos, reitero, la planteo el mandato de nuestros compañeros docentes, pero creemos que nos encami, encamina hacia el inicio de, del ciclo lectivo el primero de marzo. ¿no? Uh -huh. que es algo que los docentes, eh, la verdad que veníamos... Eh, ...tratando de que esto sea garantizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sí, eh, sí. Y seguirán, por otro lado, también funcionando eh, dos comisiones que para nosotros son muy importantes... ...que es la Comisión de Infraestructura y la Comisión de Creación de Cargos Docentes. La, eh, a partir, digamos, de la implementación de la nueva Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires... ...y la extensión de la obligatoriedad desde la sala de cuatro años, toda la escuela primaria y toda la secundaria... Eh, se necesita la creación de varios miles de cargos docentes. Así que para nosotros esta comisión es muy importante que funcione y que esos cargos se vayan creando para que se garantice que los pibes estén en las aulas y con docentes que puedan estar enseñándoles. Y la otra cuestión es infraestructura, porque hay situaciones deficitarias todavía uh -huh. en algunos distritos, eh, problemas con el mantenimiento de las escuelas, eh, demora en, el, en la situación de las obras... Es decir, que hay algunas escuelas que no están teniendo todavía todavía las condiciones que son necesarias para que empiecen a funcionar. Entonces, esta comisión para nosotros es muy importante. Nos han informado que va a haber planes de obra de nación de varios cientos de millones de pesos. Nosotros esto nos parece importante. Bueno, queremos que esas obras se agilicen y que las condiciones también edilicias estén eh, garantizadas, ¿no? En un territorio tan extendido como el de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Ahora, ustedes han logrado una cosa eh, o el principio de una solución a una cuestión que tiene como principal protagonista al Estado cuando eh, otorga aumentos que son no remunerativos uh -huh. y que terminan eh, castigando duramente a ese hombre o a esa mujer que trabaja a la hora de jubilarse porque se ha pasado la vida ganando X pesos y cuando llega a jubilarse no le quitan menos de un 30 o un 40%, ¿no? Uh -huh. Y eso es... eso para nosotros es muy importante avanzar en el blanqueo del salario y que los aumentos se incorporen en el básico, porque esto significa, digamos, ir manteniendo eh, una línea de continuidad con los eh, salarios de los trabajadores eh, jubilados docentes. Sí, y a lo largo el... de muchos años este, esto no sucedía, ¿no? Por eso para nosotros esta cuestión sigue siendo... Importancia, ¿no? El Estado que dice combatir el empleo en negro es el primero que fomenta el, prom el, el empleo en negro desde, y la remuneración en negro desde sus propias filas, ¿no? Exacto. Y, y sí, esto sí, es una contradicción. Por sí, eso, por eso reitero, a veces que cuando nosotros hemos salido a aclarar el porqué de la aceptación de tal o cual propuesta muchas veces se torna incomprensible, porque claro, lo que prima es que hay que garantizar el derecho social a la educación de niños, jóvenes y adultos, cuestión que nosotros compartimos, pero también en nuestra pelea y la representación que nosotros tenemos eh, debemos de ver cómo se garantizan los derechos salariales y laborales de los docentes. ¿no? Claro, por supuesto. Y por eso también intentamos este, ser eh, criteriosos, eh, reclamar por nuestros derechos, pero también en ese sentido el reclamo tiene que ver con un incremento el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires Así como usted dice, si el presupuesto es uno De los sistemas educativos más complejos Es el segundo de América del Sur en dimensión y extensión Ajá. Esto hace necesario que no solo haya ...más partidas presupuestarias... ...porque lo que es limitante... ...el presupuesto educativo... O sea ...el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires... ...está alrededor de un 36, 34 por ciento... ...eso es mucho en relación... ...en porcentuales a otros presupuestos... ...de otras provincias del país... ...el tema es que lo que es limitante... ...es el presupuesto general de la provincia de Buenos Aires... ...y por lo tanto nosotros creemos... ...bueno, lo hemos planteado... ...que hay que avanzar en una reforma tributaria... ...que hay que profundizar... ...de dónde el Estado provincial toma recursos para garantizar políticas públicas y, a su vez, que el Estado Nacional también tiene que incrementar los aportes a provincias, como en este caso la provincia de Buenos Aires, por la extensión y la complejidad de su sistema educativo. ¿no? Este año se tiene que analizar una nueva ley de financiamiento educativo y acá nosotros creemos que tiene que avanzarse respecto a los porcentajes de responsabilidad que el Estado Nacional tiene sobre el sistema educativo. Es decir, eso posibilitaría seguir dando vueltas la página de las políticas neoliberales de los 90, en las cuales hubo un ministro que dijo que ese es un ministerio sin escuela. Es decir, el Estado Nacional no se tiene que hacer cargo de la educación pública en la Argentina. Hemos dado pequeños pasos, pero nosotros creemos que hay que dar muchos más pasos a partir del escenario que de define la nueva ley de educación nacional y la ley, nueva ley de educación, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Silvia, usted hacía mención sobre algunas de las cosas incorporadas en esta conversación, en esta negociación, y subrayaba particularmente sobre la necesidad, de, en el planteo que ustedes hicieron al gobierno, de una reforma tributaria, es decir lograr mayor equidad en aquellos que más tienen, más aporten. ¿Qué respuesta le dio el Ministro cuando ustedes dijeron eso? Pues, eh, eh, comparten, comparten la necesidad de que se modifiquen, ¿no? por supuesto la situación presupuestaria de la Provincia de Buenos Aires, de hecho hay una situación deficitaria Eh, fiscal eh, comparten, pero la verdad que el año pasado el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Soli, inició una reforma tributaria y luego ante el, la, eh, la primer digamos eh, concepto de los sectores agrarios de la provincia de Buenos Aires volvió para atrás con esa reforma entonces o sea, a nosotros nos parece que tiene que avanzarse con firmeza no en, en las cuestiones que hacen como usted dice, que aquellos que más recursos tienen, en la provincia de Buenos Aires, más aporten, pero también avanzar en la ley de coparticipación nacional y en la distribución de, de los recursos nacionales. Pero fíjese, usted, usted hablaba efectivamente y recordaba con justeza el hecho, aquella decisión el año anterior de meter mano a, a, a la cuestión tributarista por parte del gobernador Scioli y que cuando tuvo la primera reacción del campo dio marcha atrás. Y, y también con relación al tema de los puertos, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí. Ahora, en algún sentido, en algún sentido, ese sector del campo, que gana mucho dinero, efectivamente gana mucho dinero, también tiene cierta raz razón, y entiéndaseme bien lo que voy a decir, a, a reaccionar porque, por ejemplo, usted tiene que el juego, el juego de azar, no paga impuestos. Tiene que, por ejemplo, la, la transacción bursátil, la, la venta de acciones en la bolsa, no paga impuestos. La actividad minera y la explotación petrolera no paga o paga muy pocos impuestos. Entonces, frente a eso, el sector del campo dirá, bueno, está bien, pero ¿por qué solamente nosotros? Sí, nosotros estamos de acuerdo con esto, que tienen que tributar todos los sectores de mayor capacidad contributiva claro. en provincia de Buenos Aires y Argentina. Por supuesto que el sector minero, por supuesto el sector energético, también las cuestiones que hacen a la, a la, al tema de juegos. Creemos que incluso en ese proceso la, la, la ley de la reforma de entidades financieras, bueno, hay un paquete de leyes que está pendiente todavía en la Argentina y que es necesario que se empiece a debatir y a analizar, ¿no? Porque si no hay mayor capacidad de recaudación de los propios estados provinciales y nacionales, Siempre va a haber se va poniendo limitaciones es eh, a las políticas públicas. A nosotros nos parece que en realidad eh, a partir de las políticas públicas se expresan las garantías para los derechos constitucionales, ¿no? Claro, en este si caso no... nuestro tiene que ver con el derecho a la educación. Eh, que es y, estratégico, por ejemplo, ¿no? Claro, en el caso nuestro el derecho a la educación también está muy vinculado a la política pública porque, por un lado, por ejemplo, la, los avances respecto de la asignación familiar para eh, los hijos de los trabajadores que hasta el momento no la percibían eso dinamiza el ingreso en el sistema educativo entonces nosotros necesitamos más construcción de escuelas y necesitamos que las escuelas donde se construyan las comunidades tengan todas las obras públicas que son necesarias desde el sistema cloacal, agua potable bueno, pues. sistema de la pavimentación sistema de salud entonces por para eso para nosotros es muy importante ¿no? a veces nos dicen pero ustedes lo que plantean excede Eh, su sector, bueno, porque las escuelas están en las comunidades y este, comparten las mismas condiciones de vida, ¿no? Si se no considera que sector, la educación es estratégica, ustedes no están excediendo ninguna, absolutamente nada del sector. Exacto, exacto, sí. por eso para nosotros, eh, digo, eh, avanzamos en proponer como parte también de los trabajadores y de la Central de Trabajadores Argentinos otras reformas y otras... Eh, eh, propuestas de leyes que posibiliten que tanto los estados provinciales y nacionales puedan eh, tomar recursos y nosotros eh, poder también plantear iniciativas que tengan que ver con políticas públicas más universales. ¿no? Creemos que en esta etapa eso es fundamental. A mí me provoca en lo personal una gran emoción, un gran reconocimiento y también una profunda pena cuando veo por algunas rutas de la provincia de Buenos Aires maestras y maestros, haciendo dedo para ir de un pueblo al otro a educar a los chicos. Lo digo con franqueza. No, por eso. Eh, incluso en estos días, en los propios medios, ¿no? Instalaban un debate, la responsabilidad que ustedes tienen, no se preocupan por los chicos. Y nosotros lo que decíamos era, en los, los años más críticos de la Argentina, más duros, de más empobrecimiento, de más restricciones desde las políticas del Estado, las escuelas públicas estuvieron abiertas siempre, ¿no? Uh -huh. y estuvieron abiertas por el compromiso de los docentes y de las comunidades educativas eh, para su funcionamiento, para las condiciones de delicias para la alimentación, para ver cómo este, se albergaban a, a, a los niños y jóvenes con más padecimientos y, y bueno que eso también ratifica que siga siendo una cuestión tan importante para nuestro pueblo la educación, ¿no? que siga planteando o demandando políticas al Estado para que eh, la educación pública en este siglo XXI sea garante de la formación de las generaciones que en pocos años más o en la plenitud de este siglo, bueno, eh, apostamos a que sean los futuros médicos, trabajadores, ingenieros, presidentes, gobernadores, o sea, los sectores que van a desarrollar la potencialidad de nuestro país. ¿no? Uh -huh. Ese es... Por lo menos el compromiso que nosotros, en nuestra condición de trabajadores, de educadores, pero también de adultos, tenemos con las generaciones subsiguientes. Uh -huh. eh, el ministro Sileoni acaba de decir, además de, de manifestar su optimismo con relación al inicio de clases, y usted me lo está diciendo, le pregunto Silvia, de todo lo que ustedes planteaban y, y, y lo que han obtenido, ¿está muy cerca una cosa de la otra? Sí, estamos está, está, está, está, está cerca En consecuencia, sin perjuicio de que eh, los, los docentes darán la última palabra ¿Usted diría que en la provincia de Buenos Aires el lunes, arra, el lunes arrancan las clases? Sí, nosotros consideramos hasta ahora por lo menos eh, las recepciones que nosotros venimos eh, teniendo Porque a su vez estábamos preguntando a los distritos cómo es la recepción de los docentes Eh, pero bueno, la asamblea es el órgano definitorio, digamos, para nosotros. Sí, por que por mandatos Nos mandata. Hasta ahora hay una buena recepción en los trabajadores de la educación, en diferentes... Eh, hemos hecho un muestreo en toda la provincia. No así que nosotros consideramos en ese sentido que nos encaminamos hacia el inicio del ciclo electivo. La última pregunta... Mañana tendremos la certe, eh, hoy a última hora tendremos la certeza. Por supuesto. ¿no? Y mañana en el plenario así se, se verá, ¿no? Por bueno. supuesto. La, la última pregunta que le quería formular es que el ministro ha dicho que el acuerdo en la capital federal está cerca. Eh, por, por los contactos que ustedes tienen, ¿cree que esto es así? Porque el primer ofrecimiento del gobierno de la ciudad era del orden del 10%, sí. y bueno, los, los, los representantes consideraron que era, que era muy escaso, ¿no? Hasta donde ustedes saben, ¿está, ¿la cosa está mejor, está más cerca? Y eh, digamos que había cierta distancia porque más o menos digamos todas las provincias tomamos primero en consideración el piso salarial nacional, que como bien decimos, este es un piso de salario para el docente que recién se inicia, uh -huh. y a partir de ahí eh, se plantean las mismas cuestiones que tienen que ver con el respeto fundamentalmente de la escala del escalafón docente, y eh, particularmente que no sean sumas en negro o sumas que no eh, impacten en, en el escalafón y fundamentalmente en lo perciban los jubilados. Uh -huh. Nos parece que si se avanza en ese sentido en el gobierno de la ciudad, eh, se estará en condiciones de eh, tratar la propuesta, pero si sigue estando la distancia de ayer, eso va a ser muy dificultoso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Esperemos que el día lunes este, arranque el ciclo lectivo, porque solemos decir y repetir desde esta radio de la Universidad de Buenos Aires que para nosotros la educación es una cuestión de carácter estratégico y es una cuestión de Estado. Gracias una vez más por esta comunicación con la radio de la Universidad Silvia Almazán. ¿eh? Muchas gracias. ¿sí? Hasta cualquier momento. Era Silvia Almazán, secretaria de Cultura de SUTEBA. Otro día. Otro día lo nuevo como rutina.